Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este lunes 8 de noviembre. La semana comienza en Elche, con su equipo de fútbol en zona de descenso, pero recuperando la normalidad. ...entre el tejido social de esta ciudad. El miércoles la Asociación de Informadores... ...por fin podrá hacer entrega de sus galardones... ...Los Dátil Dor, de las dos ediciones anteriores... ...que se quedaron congeladas por culpa de la pandemia. El miércoles se ha programado la gala de entrega... ...en el Gran Teatro y el jueves... ...el Instituto de Estudios Comarcales del Valle de Hinalopó ...presentará su anuario La Reya... ...una revista que nació en la década de los 80... ...con el objetivo de fomentar la investigación y divulgación científica y cultural de Elche y su entorno, con una conferencia sobre la ciudad romana de la Alcudia, destacando los primeros dibujos que se tienen del emperador Augusto, se llevará a cabo el acto de presentación en el centro de congresos. Y esta semana, además, se celebrará el Pleno Extraordinario solicitado por el Partido Popular para hablar de los presupuestos generales del Estado y reclamar al Gobierno valenciano que incluya en su fondo de compensación las infraestructuras que no aparecen en los presupuestos del Gobierno de Sánchez, que hoy lunes tiene previsto además aprobar el nuevo impuesto de plusvalía para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional que lo tumbó hace unas semanas. Un impuesto por el que el Ayuntamiento de Elche recauda casi 4 millones y medio de euros al año y que deberá ahora modificar sus ordenanzas fiscales para poder incorporar los cambios que se aprobarán hoy por Real Decreto. Además, hoy lunes está previsto que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, esté en Elche, invitado por los Rotarios. Y además, esta mañana se movilizarán las trabajadoras de la plantilla de limpieza del Hospital General para defender, aseguran, un servicio de calidad. Pues bien, hoy intentaremos hablar con responsables del Comité de Empresa para conocer más detalles de estas protestas. Además, en unos minutos, entrevistaremos al presidente de la gestora de festejos populares, Fernando Jaén, Con motivo de la gala del Fester que se celebró este fin de semana y a las 9 y media hablaremos de un aniversario especial, los 25 años de la creación de la Fundación Universitaria La Alcudia con el director de La Alcudia Alejandro Ramos. Para continuar a las 10 de la mañana con la tertulia deportiva con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González les invitamos por tanto a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Teleelch Radio Marca hoy hemos escogido una hermosa canción de Luis Eduardo Aute porque preferimos amar cada vez que se inicia el día que no soy de este planeta ik hij de een cometa, fuera de circulatie. Of is het een clon van een así Dat un een que van een lenguaje dimensie. Want er is het dat tussen de una extraña dimensión? ¿Por qué que entre la fe en de felonheid. De herenst en de herenst en de herenst en de herenst Mooitre morie, omdat prefiero amor, amar. Prefiero amar, prefiero amar. Prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco. De la levedad del ser Y que le voy a hacer Si me falla alguna pieza Por creer que la belleza No se rinde ante el poder Y así sucede Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jauría ...entre morir o matar... ...prefiero amor, amar... ...prefiero amor, prefiero amar... ...prefiero amor, amar... ...y puestos a elegir... ...entre el oro y el parnazo... Yo me pido ser payaso, mago acrobata o faquí O acaso un elixir Con orgiásticas burbujas O la bola de las brujas donde sueña el porvenir Porque sucede Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jauría Entre morir of matar prefiero, prefiero amor, amar prefiero amor, prefiero amor, prefiero, prefiero, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, prefiero amar. amar. 101.4 Telehelp Radio Marca Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan siete minutos de las nueve de la mañana y seguimos disfrutando de la música. En esta ocasión del grupo Betusta Morla, que nos presenta Apuñalada Trapela. Siento aquí en mi costado tu puñalada trapera, tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios, cómo es posible que abrace, ay. Canto un corazón en lado, y como es posible que abrace, ay, tan siquiera me has rozar. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje, ay, que soy carne de reemblado. Mi canto es imborrable Y yo soy el viento en tu tejada Tengo tu Dios enredado Como de fin de verbena Ya las guirnaldas bajaron ahí Apagaron las linternas Dime que el año que viene hay Volverás para aprenderlas, siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta banda salvaje ai, que soy carne adaptando, aunque me arroyan el vino sigo desafiando. Con este hambre sorry, hay el puñal de tu regalo. Mi canto es indorable y yo soy el viento en tu sorry, Ci de rentato, inborrate s'strappando, ci de rentato, de rentado, Zoek canto, canto, 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 7, 9, 15, 13. Y hace unos días que Leiva y Zara pues han lanzado juntos el Stranger Thing. Vamos a ver cómo suena. No recuerdo pasar por un enero tan hostil, te juro que no sé cómo alejarte de mí. Y no sé descifrarlo, en un punto lo extraño. Voy a echarme hacia un lado, sellarme los labios. He podido pasar 500 veces por allí, pero siempre me siento extraño y no sé qué decir, solamente pensarlo. Me levanto dos palmos, he empezado mi año girando y girando. Hay una fuerza extraña, hay un rumor enfermo, hay un montón de lava por el suelo. Ya sé que a veces lo has pensado y no me lo dirías jamás. Me arrancarías los sueños de las manos En el mismo canal Después de ver Stranger Things Han pasado tu peli nueva y Me he querido morir Te has quedado aguantando Con los ojos en blanco Nunca supe que estabas tan atrapado No hay una sola estrella, no hay una amigo a mano. Hay una chica extraña a mi lado. Ja sé que a veces lo has pensado, y no me lo dirías jamás. Me arrancarías los sueños de las manos. Hay una llave experta, hay un volcán ahogado. Er is een idioot hay abierta, Idiota con los ojos ik hay una puerta abierta, hay un terug, ik hay je terug.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 Son las 9 y cuarto de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas. La gala del Fester se celebró este fin de semana con todas las miradas puestas en la recuperación de las fiestas de agosto de 2022. 400 festeros asistieron a esta gala que tuvo lugar en el Hotel Huerto del Cura y que se desarrolló bajo el lema Volver a Empezar. Josefa Ferrandez, presidenta del Parque Valencia, recibió la distinción Níder Alba por su entrega ...y dedicación a la fiesta. Para conocer más detalles sobre esta gala... ...tenemos con nosotros al presidente... ...de la gestora de festejos populares... ...Fernando Jaena, a quien damos la bienvenida. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Volver a empezar... ...¿y cómo se, se ha vuelto a empezar? Bueno, pues con paciencia, con, con ilusión con una dosis de inyección de energía extra a todos porque los comienzos nuevos después de esta situación de pandemia donde todos, digamos, que hemos vivido más el ambiente familiar y en nuestras, nuestras acciones sociales estamos en un ambiente más reducido, pues quizás nos haya acomodado de alguna forma y, bueno, pues hemos intentado... No inyectar esa dosis de energía y que yo creo que, bueno, pues con esta gala que hicimos el sábado, que era, además de esos reconocimientos que has dicho de esa distinción, de ese truco, también era un reconocimiento claro a la figura de las reinas y las damas de las fiestas de todas las comisiones, tanto las de las comisiones como las de las fiestas delche de porque son la razón de ser de, de nuestras entidades festeras y, bueno, pues creo que ese impulso había que darlo y la verdad es que fue muy bien recibido y recogido por parte de todos los asistentes. ¿Estuvieron todas las comisiones de fiestas? Sí, sí. ¿De la prepandemia no ha habido bajas? Bueno, ha habido una baja en la pandemia. Eh, tenemos la Plaza Castilla que finalmente no, no hemos podido conseguir que se salvase. Vamos a trabajar para ver si alguien puede recoger ese testigo, pero en la actualidad nos hemos quedado con 19 para, para poder continuar nuestra andadura a día de hoy de cara a ese 2022. Han tenido mucho tiempo para pensar, incluso para hacer pruebas, para analizar las fiestas. ¿Cómo van a ser las del 2023? Las, perdón, las del próximo año, ya me iba yo a otro año. Espero que no, no espero nada. que no, que sea 2022. Bueno, hemos tenido tiempo de analizar y de trabajar y, y seguimos en ello. Hay que también entender que cualquier tipo de análisis o de propuesta ...va a ir condicionado a la evolución de esta pandemia... ...que todos esperemos que vaya mejor, evidentemente... ...pero que siempre tenemos que tenerla presente... ...entonces, eh, vamos a preparar... ...pues desde las primeras fiestas de San Antón... Que, ...que sabéis que se hacen unas jornadas de convivencia... ...por parte de todas las comisiones de fiestas... ...pues vamos a empezar a trabajar ya en ellas... ...quizás cambiemos algunos protocolos... ...en cuanto a lo que suponga las imposiciones de bandas... ...y algunos de los actos que tenemos, porque... Bueno, pues porque consideramos que con estas nuevas normativas hay cosas que, bueno, pueden ser susceptibles de, de ser modificadas y estamos trabajando en ello. Y cuando lo tengamos todo definido, pues ah, lo pondremos en conocimiento del, del ayuntamiento y consensuaremos con ellos para que, de alguna forma, pues tengamos ese beneplácito a, a nivel administración y, y siguiendo esas normativas siempre que nos pueda ir marcando la situación sanitaria. Pero sí, ya estamos en marcha, ya hemos puesto la maquinaria, los motores ya están calentándose y, y el engranaje se mueve. Y se mueve pues para la ubicación de fechas para las imposiciones de banda, los actos de candidatas, todo vamos a empezar ya a trabajarlo. A partir de esta gala del Fester, que era, como decíamos, ese empujón definitivo para dar comienzo a eso a ese, y hacer uso de ese lema que es volver a empezar. En este nuevo comienzo, eh, las fiestas de agosto tendrán las mismas eh, fechas que años anteriores. El pregón tendrá eh, el día asignado y será esa semana y media de fiestas. ¿Serán más, serán menos? Eso, ¿El calendario de fiestas de agosto está por determinar? Bueno, esa pregunta quizás no soy yo el más indicado para poder contestarla. Por nuestra parte, sí, no va a haber ninguna modificación. Eh, por nuestra parte, podría quedarse todo conforme está, pero el que, el, el, el calendario definitivo en cuanto a la ubicación de fechas, si el pregón se adelanta o se atrasa, no es una cuestión que competa a nosotros, Compete en todo a caso todos. a la Concejalía. Y será una consulta previa, imagino que con todas las entidades festeras que de alguna forma activa, eh, participan en, en las fiestas patronales. Lo que se refiere a nuestras actividades en concreto, las vamos a mantener. Vamos a mantener ese día 5 con la actividad que será viernes, el 5 de agosto, y vamos a trabajar esa marqueta vertical nocturna que la gente tiene tantas ganas de volver a ver y que, bueno, pues por desgracia tuvimos que dejar de hacerlo por la situación de la pandemia. Y vamos a trabajar con nuestras actividades habituales en nuestras fechas claves de... ...de los días que hacemos eh, y que todo el mundo ya conoce... Pues la, la, paella, ...la paella, la costa gigante, la charanga... Eh, ...la batalla de flores... Eh, eh, la, ...la ofrenda el día 14... ...y nosotros en principio tenemos previsto hacer lo mismo... Eh, ...quizás el año 2022 la gente piense que se van a recuperar... Eh, ...todo lo que en el 2019 se dejó en ese momento... ...yo quiero también dejar constancia de que haremos las fiestas que, que podamos hacer, pero que no vamos a hacer las dobles fiestas que nos hicieron en años anteriores, porque también las situaciones de las empresas que están apoyando, en este caso, además de nuestro ayuntamiento, pues no todavía sigue siendo los niveles que estaban en el 2019, entonces habrá que tomar con cautela y probablemente para tener unas fiestas eh, con, con un esplendor, eh, a nivel de apoyo de empresas fuerte, pues tendremos que pasar por lo menos un par de años o tres como mínimo. Si comienzan ya las imposiciones de banda en esas 19 comisiones, ¿cómo va a ser la elección de las reinas y damas de las fiestas de agosto de 2022? Bueno, pues en principio los calendarios vamos a mantener los mismos para que no haya ningún tipo de, de sorpresa y para que todo el mundo más o menos tiene encajadas las fechas... En el mes de junio se producirá pues esa elección de las reinas y luego esa proclamación en la última semana. Eh, inicialmente todo esto lo vamos trabajando bueno pues con, con el calendario que dejamos en el 2019 y, y las imposiciones de bandas empezarán a sucederse pues a partir de la segunda semana de abril aproximadamente, no. Eh, empezamos ya con un calendario después de Semana Santa donde semana tras semana vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los cambios de reinados en todas las comisiones de fiestas y pedanías, evidentemente, y donde este año tendremos que tener una cierta flexibilidad en cuanto a las edades de las infantiles, porque es verdad que hay niñas que van a ser elegidas reinas infantiles y damas, y, y las edades, pues, por estas circunstancias han saltado uno o dos años inclusive y tenemos que hacer un reajuste con todas las comisiones de fiestas y ponernos de acuerdo, incluso para luego a la hora de elegir la reina y damas infantiles, pues la, las edades también van a sufrir un pequeño, una pequeña modificación para no dejarnos a nadie atrás después de esta situación que hemos estado viviendo. Desde luego, pues volvemos a esa eh, casilla de salida que fue la gala del Fester. ¿Hubo emociones esa noche? Sobre todo, eh, ¿cuál fue la respuesta de los festeros, de los festers, esos 400 personas cuando vio ese eslogan de volver a empezar? Bueno, pues la respuesta cuando entraban y veían un poco esa decoración tan magnífica que, que, que nos presenté, que presentaron mis compañeros eh, para, para poder ambientar esta cena de gala y este acto de homenaje, El, digamos que la frase más eh, escuchada era, ya era hora, ya era hora de juntarnos, ya era hora de poder disfrutar de un ratito, eh, todos éramos conscientes de que aún existen ciertas limitaciones en cuanto a distancias o en cuanto a las mascarillas, pero la palabra la frase era, ya era hora, teníamos ganas y, y la respuesta fue maravillosa, de hecho tuvimos que decirle a gente que no podía venir a cenar más porque no teníamos más espacio. O sea, realmente tuvimos que reducir el escenario a una mínima expresión para tener una mínima visibilidad, pero nos hubiera gustado poder hacerla como en otras, en otras ocasiones, que hemos llegado a meter hasta 500 personas, pero no nos lo permitían las circunstancias y, y tuvimos que decirle a gente que no. Eh, hay que tener en cuenta que movemos a más de 2.500 familias y esto implica pues, un volumen de gente importante cada vez que tenemos que hacer cualquier tipo de acto y bueno, pues por desgracia hay gente que al final pues se tuvo que quedar fuera que esperemos que esta respuesta que todo el mundo tenía esas ganas enormes pues se traslade luego a a la hora de ejecutar las acciones cotidianas y diarias del día a día de cada comisión de fiestas porque ahora hay un trabajo importante que hacer en cada barrio, en cada comisión de fiestas y luego, bueno, pues ese acto tan homenaje tan, tan bonito y tan sentido de la presidenta de, de la comisión de fiestas Parque de Valencia que recibió esa distinción y de Alba ya no solo por su trayectoria en, en la fiesta, sino por su lucha constante eh, en, en todo y, y, y que es del, del cariño de todos los, los festeros que, que la conocemos muy bien y que ha estado siempre ahí al pie del cañón y que es un homenaje merecidísimo. Tuvimos la suerte también de tener la compañía de, de, de diferentes amigos, de, de, de medios de comunicación, de diferentes amigos de de nuestras empresas que, que siguen estando ahí apoyándonos, agradecer la, la asistencia también de todos los representantes de los partidos políticos que estuvieron con nosotros y que al final en mi pequeña intervención eh, tuve que hacer una reflexión importante y era que al final lo que tenemos que tener claro es que la fiesta nos une a todos y eso es la, la principal, eh, digamos, mensaje que tenemos que tener claro para, para el futuro. ¿Y cuál fue el mensaje del alcalde para los festeros? Bueno, pues el mensaje del alcalde era una felicitación evidente a nuestro comportamiento durante esta pandemia por, por esa sensatez que habíamos tenido los, los festeros, eh, su reconocimiento y el de toda la corporación hacia, hacia todos los festeros y, por supuesto, pues, el, esa visión de futuro de Fiestas 2022. ...porque como de momento la situación sanitaria, sociosanitaria... ...nos, nos permite pensar en un futuro con, con ilusión... ...pues que van a estar ahí evidentemente apoyando... ...todas las acciones que vayamos a ir planteando... ...y trabajando codo a codo en el futuro. Eh, hay que agradecer tanto a la Concejalía de Fiestas... ...como al propio al Alcalde... ...el hecho de que constantemente... ...ante cualquier cuestión que va surgiendo... Eh, pues, pues vamos a ir salvándola y yo creo que lo importante es tener una comunicación directa y fluida para ir trabajando conjuntamente, porque al final esto se traduce en un trabajo eh, de forma conjunta. Pues Fernando Jaén, muchísimas gracias y suerte para esa nueva etapa, que todo vaya bien y que en 2022 la fiesta siga uniendo a miles de familias aquí en Elche con el apoyo de todas eh, pues las instituciones como es la del de Ayuntamiento de Elche. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y nosotros eh, continuamos y lo hacemos con más novedades musicales. Lori Meyers, Hacerte Volar. si respirar aquí limitarme a cumplir a delegarlo todo siempre en mí si tú no ves más de lo que has aprendido una vez más estás perdido te No en de kans En de kans om te gaan zitten. En de te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 Pasan cuatro minutos de las nueve y media y nosotros continuamos con más música. La de Macaco, me olvidé de vivir. De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. En tallees, pequeño. Leertanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envuiltos en suelen. Ja, la vie. Ik ben 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Son las 9 y 38 minutos de la mañana y vamos a hablar de nuestra historia, porque en febrero del año 96, hace ahora 25 años, la Universidad de Alicante compró el yacimiento de la Alcudia a sus anteriores propietarios, la familia Ramos, creando la fundación universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica. Sus patronos fundadores son la propia universidad, el ayuntamiento, la familia Ramos y otros patronos institucionales e individuales, junto a los que posteriormente se sumó la Diputación Provincial. Con motivo del 25 aniversario de esta fundación se ha publicado un libro donde se recoge el trabajo realizado durante todo este tiempo para convertir este yacimiento arqueológico en un centro de referencia nacional en investigación, formación y promoción cultural y turística de la Comunidad Valenciana. Un libro que se presentó la pasada semana y del que queremos hablar con el director de la Alcudia, Alejandro Ramos Molina. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Bien, enhorabuena por este 25 aniversario de la Fundación y por esta Gracias. publicación. Eh, el objetivo de esta publicación es recoger todo ese trabajo que os ha servido para colocar el yacimiento de, de la Alcudia, que ya estaba colocado en un buen sitio, pero para hacerlo como un centro de referencia de investigación. Sí, sí, la idea era que este libro fuera un poco el colofón. A, ...a todos los actos que estamos haciendo en torno a este 25 aniversario... ...y sirviera de alguna manera para todos esos proyectos... ...que están publicándose a nivel científico... ...o están divulgándose en congresos especializados... ...pues fueran asequibles a, a la lectura de cualquier persona... ...que no estuviera vinculada con el mundo de la arqueología... ...a nivel profesional... ...y bueno, era una deuda que teníamos, ¿no?... ...ir dando a conocer todo el resultado de estos... ...25 años de investigación... ...que, que muchas veces quedan en la sombra... ...que parece que no se que no está trabajando... ...porque siempre los resultados llegan un poco... ...con cierto tiempo, ¿no?... Se necesitan cierta pausa para madurarse... Eh, ...en el laboratorio se producen muchos hallazgos... ...que no, no se producen en la, en la propia... ...sobre su propio terreno... ...y bueno, y aquí está todo, todo presentado... Desde, ...desde ese 1996, como, como bien dice... ...que se creó el, el convenio... Hasta, ...hasta ahora, hasta los proyectos que están en marcha. Y fíjate qué año, ¿no?... ...en el 96, donde... ...se produjo un hallazgo que cada vez... Eh, ...que los científicos hablan de él pues es más extraordinario la tabula ilique, la, esa, sí. ese documento catastral sí. de reparcelaciones a los colonos romanos. Sí, es muy curioso, muy, muy, muy curioso, casi, casi inverosímil, que el primer día, después de haber eh, firmado el convenio, el primer día que, que reanudamos las excavaciones, en el de julio de 1996, eh, Apareciera esa tabla, ¿no? El, el hallazgo más importante de los últimos 25 años de esta, de esta nueva etapa del yacimiento, eh, apareció ese día, ¿no? Eh, es una tabla, una inscripción en una tabla de bronce, bueno, un caso único, porque es una pieza que, que no debía haberse conservado porque era para, para ser reciclada. Era un aviso popular a, con un cartel, ¿no? Para, para exponer ese, ese cambio de propiedades de algunos terrenos en el entorno de, de Ilici. Y, bueno, como digo, es una, una pieza singular que no deja de dar resultado porque es, no hay que olvidar que son 10 personas con hombres y apellidos y procedencia, de los cuales hay mucha gente que está investigando eh, su vida, obra y milagros porque viene una parada a, a habitar estas tierras lucitanas. Supongo que eso se recoge en el libro, al igual que otros muchos hallazgos. En estos 25 años, ¿dónde habéis situado el yacimiento eh, de la Alcuria? Pues eh, ha vuelto a... a a nivel de investigación a donde tenía que estar. ¿no? En, un principio, en un principio con las investigaciones de mi abuelo pues el, el yacimiento dejó de ser únicamente el sitio donde había aparecido la dama, aunque a nivel popular lo seguirá siendo, eh, para convertirse en una referencia en cuanto a estudios ibéricos. Eh, eh, bueno, las, las circunstancias, ¿no? el, el hecho de trabajar en, en, en periodos vacacionales, porque bueno, el yacimiento privado que se, se excavaba eh, casi en periodos vacacionales no de, de nosotros, que éramos propietarios porque eh, eh, no era un negocio, con lo cual no generaba ningún beneficio, sino todo lo contrario. Y, y a partir de que eh, la Universidad de Alicante compra el, el 90% del, del yacimiento y, y genera, junto con la familia Ramos y el Ayuntamiento, en un primer momento esa, esa fundación de investigación, pues eh, todo cambia. Empezamos a ser un equipo. Eh, la universidad está muy volcada. El, el departamento de, de, de o sea, la Facultad de, de Filosofía y Letras, Geografía eh, y Historia ese es muy, muy potente en la Universidad de Alicante. Y, Tiene un carácter internacional muy, muy, muy, muy potente también. Entonces, bueno, volvemos a estar en el mapa de la investigación. Podemos ser referencia, podemos ser citados, pues podemos estar presentes en todos los congresos y en todas las publicaciones. Y eso hace que, bueno, que Eche recupere ¿no? a nivel científico lo, lo que fue en el pasado. Y en esta publicación que habéis presentado, conmemorativa, ¿qué acciones son las que habéis destacado? Las que ha ha llevado al yacimiento arqueológico a ser centro referente en investigación? Bueno, desde el 2017, con un nuevo equipo de vice investig de, de, de, de investigación de la Universidad de Alicante, eh, eh, multiplican por bastante la apuesta eh, por las excavaciones de la Alcudia ¿no? Se, se abren equipos externos y ahora mismo hay tres equipos externos. Eh, ...de la propia universidad... ...pero estamos en la fundación trabajando... ...y eso hace que los resultados sean... Eh, ...empiecen a ser... Eh, empiezan a tener una, una velocidad importante... ¿no? como ...es el caso de la, de la muralla ibérica... ¿no? ...por fin empezamos a tener datos... ...de la, de la ciudad donde habitó... ...o donde eh, se usó el, el, el gusto de nuestra, nuestra dama... ...es algo muy importante... ¿no? ...sabemos que cuya tiene una colonia romana... ...importantísima... ...pero las colonias romanas son muy estándar... ...y aportan poco... ¿no? Eh, ...dan mucho prestigio a la ciudad que las tiene a nivel de investigación... ...pues bueno, es muy interesante... ...pero, pero eh, es algo que, que te puedes llegar a esperar... ...sin embargo del mundo ibérico... ...de, este, de nuestro mundo ibérico... ...lo más singular de, de nosotros... ...todavía no sabemos absolutamente nada... ...de hecho nos vamos a ir a Cuyar, una ciudad, un santuario, una necrópolis... ...todo, todo al mismo tiempo... O, bueno, ...y eso, eso se ha abierto... ¿no? ...entonces eh, este, este libro eh, incluye eso... ...evidentemente las nuevas... ...hace mucho hincapié en las nuevas investigaciones... ...pero también habla de nuestros orígenes... ...de cómo estaba cuida en ese 1996... Y, y las primeras investigaciones, las diferentes fases por las que hemos pasado. Cada equipo de, de rectorado ha tenido una, una manera de enfocar los trabajos. Entonces, bueno, queda totalmente reflejado toda la actividad, tanto arqueológica como a nivel de restauración, como a nivel comunicación y, y eventos y, y todo lo que se ha hecho para difundir el, el yacimiento. ¿Y qué se sabe de, lo, de cómo era la, la ciudad ibera? ¿Cómo estaba? Bueno, de momento todas las noticias siempre son... Eh, Aportan, aportan riqueza, ¿no? Porque eh, tenemos las esculturas, no sabemos eh, qué uso tuvieron porque nos encontramos siempre en niveles de posteriores a su, a su vida útil y empezamos a tener, como digo, estructuras, ¿no? Estructuras del siglo V antes Cristo, siglo IV y de momento son buenas noticias porque nos hablan de una, de una gran muralla, una muralla importante con una arquitectura muy singular que solo puede darte a entender que había algo que proteger, algo importante, ¿no? Entonces, ya hemos empezado a abrir un poquito al interior y de momento tenemos ya dos, dos muros que nos está hablando de una construcción. Y bueno, ahí nos abre una vía que eh, por debajo de los suelos ¿no? de época romana sabemos que tenemos pues, eh, lo que hubiera, si te digo ciudad, santuario, necrópolis lo que sea, que ya lo sabremos, eh, bien conservado. Y, y debajo, abajo, ¿no? por suerte, ese aterrazamiento que hicieron los romanos para allanar la ciudad, lo que hicieron fue conservar los restos ibéricos que nos están esperando, ¿no? que eso es... Como siempre digo, lo que sale de la saber es que está prácticamente sin excavar y está protegida. O sea, no, no va a ser atacada, no va a ser construida, no, no, nada se va a construir encima que dañe los cimientos, eh, los restos que quedan. Y entonces, bueno, eh, se, abre un, se abre una puerta enorme ¿no? con este descubrimiento de la muralla que podemos ir siguiéndola o, bueno, o el director del proyecto, Alberto Lorri, decidirá cómo, cómo enfoca este, este hallazgo. ¿Pensáis que esta muralla ibera respeta la muralla romana? Eh, ¿tiene, o, o ¿Los romanos respetaron la muralla Ibera? Son casos diferentes Porque la muralla Ibera Sí que tenía un, un, un interés defensivo ¿no? era, Tenía una utilidad, Tenía un sentido defensivo De hecho, en, sus, en el tramo que hemos excavado Los 40 metros más o menos que hemos excavado Hemos encontrado ya eh, Proyectiles de onda Y elementos que implican Que, que tuvo, fue atacada, fue defendida O sea, que era una muralla eh, Con su carácter defensivo, con su carácter militar Sin embargo, la muralla romana que tenemos fue construida en época de Augusto y responde nada más a la necesidad de tener una muralla para poder ser declarado colonia. Algo simbólico, de hecho, eh, su vida útil fue, fue poca y eh, se conserva únicamente quizá donde eh, haya formado parte de otros edificios, ¿no? como paramento para otros edificios, por lo cual son murallas, eh, son construcciones totalmente diferentes, con un sentido totalmente diferente. Qué apasionante, Alejandro. Esta, este libro se presentó la pasada semana, pero no es el único acto conmemorativo. Tenéis más. Hoy, lunes, por ejemplo, recuperáis un ciclo de conferencias. Cuéntanos. Sí, hoy eh, retomamos, creo que era la 18ª ya edición de, de los lunes con Alcudia. Hoy estamos esta tarde en el centro de congresos, o Saben que la, que la entrada es libre, que todo el mundo que quiera puede ir. Y en las diferentes eh, sesiones, van a ser uh, los, los próximos cuatro lunes, eh, bueno, contando hoy, los próximos tres lunes, eh, se va a dar mm, charlar de todo lo que aparece en este libro, ¿no? de, de, los, de los resultados de las, de las excavaciones mm, en el cubierto durante estos últimos 25 años. Invito a todo el mundo que le guste la arqueología este año, especialmente que, a, que, que vaya, no que acuda, porque eh, realmente van a ser excavaciones muy interesantes con resultados novedosos resultados novedosos, con enfoques, eh, de todos los niveles, ¿no? desde, desde lo que es la propia excavación hasta niveles históricos, a niveles eh, paleopatológicos. O sea, va a haber eh, investigadores de, de mucho peso en, en, en, las, en las sesiones. De las sesiones, eh, ¿con qué empezáis? ¿Con qué conferencia hoy lunes, con qué conferencia comenzáis? Pues mira, hoy primero una conferencia con, con cierto aire institucional, ¿no? por parte del vicerector y el director científico, que van a poner un poco eh, en línea general lo que, lo que es hoy la Alcudia. Luego me toca a mí, eh, y eh, hablaré de, de esos orígenes, ¿no? de esos primeros años, entre el 1996 y el 2002, eh, y sobre, sobre todo los orígenes también de todo lo que es el Museo de la Arcudia, eh, esas excavaciones tan, tan importantes que fueron en el foro y en los temas orientales, y a, a partir de, de ahí el resto de. De equipo técnico de la eh, hoy expondrá eh, el resto de actividades que se han hecho hasta esta llegada de los proyectos, de los tres proyectos, grandes proyectos que hay en marcha: ¿no? el de las Termas Orientales, el de la, el de la zona de donde se encontró la dama, que es hoy casi el de la zona de la muralla, y, y el de las casas romanas. Entonces, eso es el resto de los lunes es cada uno de los equipos, con, desde diferentes puntos de vista y con diferentes especialistas, eh, pondrá, informará sobre, sobre el estado de estos, estos proyectos de excavación. O sea, como digo, hoy hasta hace, hasta el 2017 y los próximos lunes los tres proyectos que empezaron en 2017. Eh, lo, has, un poco el articulado del lo has comentado, se ha fomentado muchísimo eh, y se ha acelerado muchísimo la investigación, las excavaciones en la Alcudia eh, y una curiosidad, eh, la Alcudia va a, a ser o está siendo o está despertando interés en la comunidad científica por aquello de, de haber eh, identificado uno de los primeros dibujos del emperador Augusto en uno de, de, de los vasos ceremoniales. Bueno, esa es una hipótesis de trabajo en torno a, a, a uno de los vasos de, los, de la crátera de Il, la crátera y a uno de, las, de los vasos más importantes que tenemos en el yacimiento eh, y descubierto en, en los años 80. ¿no? Eh, es una hipótesis de trabajo, por ejemplo, con la que yo no, no, no, con la que yo no suelo trabajar. ¿no? Yo tengo otra hipótesis sobre, sobre esa representación, pero bueno, es que el, el, la acudidad, la, la, la diversidad de... De la calidad de la cerámica y la, la, la cantidad de piezas únicas que hay en, eh, en la arqueología es, es, es algo singular. ¿no? O sea, la, la, singularidad, la singularidad que tiene la alcudia eh, por esa, esa, ese mundo ibérico tan potente que a los romanos le costó eh, bastante pulir y limpiar y eliminar de su, de su vida es eh, algo eh, fascinante. ...pero tenemos cerámica propia de Iliqui... Eh, ...en el mundo se llegó a exportar los dibujos eh, íberos... Eh... Sí, sí, ...sí, sí, sí, nuestros vasos eran los vasos de prestigio... Mm, ...hechos por importantes artesanos... ...con mucho prestigio en, eh, fuera de, de nuestras fronteras... ...y que encontramos en, en diferentes puntos de, del Mediterráneo... ...de Europa, porque se, se compraban y se exportaban... ...y la gente que lo compraba pues a lo mejor lo regalaba... ...o no o sabía muy bien la red de comercio... Y cómo como funcionaban todavía, pero sí encontramos en nuestros vasos que en uno de los proyectos que se inició en 2017 estaba vinculado a identificar si realmente estaban hechos aquí o no, y se analizaron las pastas y se demostró eh, que, que todos los vasos proceden de la, del territorio licitano. Entonces, y sí, sí, éramos una, una, una potencia exportadora en, en vasos cerámicos que surgen por el. Porque ellos vieron que a los griegos les iba muy bien vendiendo prateras tácticas y, bueno, deciden copiar ese tipo de negocio y, y les campeona. ¿Y han podido identificar el lugar donde se producía o fabricaba toda esa cerámica que se exportaba por todo el mundo? ¿Por todo el mundo? Bueno, creemos que habría diferentes, eh, diferentes alfares, pero siempre eh, es algo muy curioso porque se, ha, se han analizado las pastas y ellos eh, eran pastas elicitadas de, de nuestro suelo, ¿no? nuestro propio suelo, y con una aportación de suelo de. De la, de la zona de Agost. Fíjate que Agost hoy es importante, una, una importante zona de producción alfarera también. Pues para, para hacer nuestras, eh, nuestras pastas. Ellos ya sabían que la tierra de ahí era, era muy buena y la, la usaban. ¿no? Un dato muy, muy relevante. Pero bueno, que luego ya sabemos que, que la, la historia siempre se continúa y siempre se, se repite. Entonces, bueno, donde hay unas condiciones para algo, ellos ya lo supieron y hoy, hoy en día se siguen aprovechando. Por supuesto los pasos. Bien, pues los lunes de la Alcudia los recuperáis hoy y uh -huh. el colofón para eh, celebrar, terminar eh, todas las conmemoraciones del 25 aniversario de la Fundación, uh -huh. ¿cuál va a ser? Bueno, tenemos previsto eh, una inauguración, de, una reinauguración, porque un, no sé si sabes que en el Museo de la Universidad eh, tenemos un, teníamos dos salas, con el nombre de hecho se llaman Salas de la Alcudia, donde eh, exponemos una pequeña parte, muy pequeña parte, es un ejemplo de lo, que, de lo que tiene la Alcudia. ¿no? Es un reclamo porque es un museo que recibe muchísimos visitantes, sobre todo muchos visitantes estudiantes y extranjeros que pasan por la universidad y que nos sirve un poco como, como embajada. Pues la universidad nos ha dado una sala más y eh, la eh, estamos renovando, estamos in, incorporándole resultados piezas resultado de estos tres proyectos que estemos en marcha y esa es eh, otra importante otro importante evento dentro de este 25 aniversario que inauguraremos pues eh, dentro de unas semanas y además tiene la la riqueza de que el propio museo arqueológico nacional nos ha cedido para esa exposición mosaicos de la villa de Algoros o sea, algo algo muy singular no que salgan piezas del museo de de Madrid para eh, exposiciones aquí y aparte Con un límite de, de tiempo, vamos, prácticamente indefinido, ¿no? que iremos renovando. No es una pieza que va a venir y se va a ir, sino que se va a quedar un, un tiempo importante. Estos mosaicos de la villa de Algoró son los que tiene identificados a Aurelio a Aureliano Ibarra. Uh -huh. Son, sí, son sí, sí. estos. ¿Y cuáles son? ¿Y sí, sí. eh, están expuestos en el Museo Arqueológico Nacional? Los de la villa. Algoros? No, no estaban expuestos. Los ten... después de la última remodelación. lo tenían en los almacenes. Y era algo que ya se estaba trabajando, ¿no? el tema de que, de que pudieran acabar un poco de, de nuevo en chino ¿Y los, lo vais a conseguir? ¿Vais a tener esta, estos mosaicos en la Alcudia? No, en la Alcudia no, en el Museo de la Universidad. En la sala de la Alcudia. Ya, pero de forma temporal. Pero vais a conseguir o vais a reclamar o pedir al, al Museo Nacional que os los devuelva al, al Museo de la Alcudia. Bueno, bueno. La Universidad de Cante tiene muy buena relación con el Museo Nacional. Le hemos hecho ahí, de hecho, algún acto en su salón de actos. Y bueno, esto es fueron, es fruto de conversaciones, eh, conversaciones sabes que a veces estos proyectos surgen sin, sin más, y fue una oferta del propio Museo Revolucionario Nacional, y no es que, lo tenemos ya, está todo tramitado, ya te digo, eh, la exposición se, se inaugura en, en unas semanas. Pues habrá que ir a la, al Museo de la Universidad de Alicante para contemplar estos mosaicos sí. de la Villa de Algoros sí. que tienen que ser... ¿Qué motivos son? Porque los tenemos en ilustraciones. ¿Los recuerdas, sí. Alejandro? No, son mosaicos de, que acompañaban a toda la, esta divinidad que aparece en, la, en, la, en, la, en el mosaico de Galatea. Uh -huh. Entonces complementan muy bien toda la, el, el, el, el, la colección que ya teníamos dispuesta. Uh -huh es que no hay no hay que o sea, yo no quiero dejar pasar la la la oportunidad para agradecer eh en nombre de la Fundación Alcudia todo lo que la Universidad de Alicante está haciendo por por la Alcudia, ¿no? O sea, es, es algo que que que se escapa, se escapa de de, lo, de, la, de la comprensión de mucha gente, ¿no? Que, que la Alcudia hoy en día es quien es porque eh, hace 25 años la Universidad de Alicante se interesó por ella y apostó por ella. Y bueno, y, y la la historia nos está diciendo que cada año está más implicada. Y cada año están descubriendo más tesoros, sobre todo de nuestros uh -huh. orígenes como uh -huh. pueblo íbero. Muchísimas gracias, Alejandro Ramos, y como siempre, felicidades por este 25 aniversario de la fundación. Muchas gracias, Romari. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Después de hablar de nuestro pasado, de los hallazgos en la Alcudia, vamos a volver al presente para poder seguir disfrutando de más novedades musicales como la de Marisa Monte y Jorge Dressler. Bento Sardo. Levanta onda que carrega o balco, que ondula o mar. É o mesmo que vai va dar na praia, que levanta a saa, rodada de unha. Ai, tempos de andar contra el vento, quando o contratiempo começa a soprar. Então, o vento que é de aragem, bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte? Do vento solar, o vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor. Vamos alumbrar a viento, celebrar seu alimento purificador.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 ...por esa nueva etapa que comienzan los festeros de esta ciudad... ...esas 2.500 familias... ...que forman parte de las 19 comisiones de fiestas de la ciudad que han sobrevivido a estos dos años de pandemia. Volver a empezar con ese lema se desarrolló la gala del cester y después hemos continuado con el director de la Alcudia, Alejandro Ramos, por los actos conmemorativos que se estaban celebrando con motivo de los 25 años que cumple esta fundación que se creó en 1996 tras la compra del yacimiento por parte de la Universidad de Alicante. Se creó una fundación y están los patronos fundadores, son la propia universidad, el ayuntamiento, la familia Ramos, propietarios anteriores del yacimiento y otras instituciones públicas y privadas. Y posteriormente se sumó la Diputación Provincial. Este año pues van a dar a conocer a todos nosotros el trabajo que se ha realizado, que ha sido intenso durante estos 25 años para colocar al yacimiento de la Alcudia en, eh, en el lugar donde está ahora, como centro de referencia nacional en la investigación, en la formación y también en la promoción turística y cultural de la comunidad valenciana. Y en esta segunda parte del programa La Glorieta, todos los lunes, lo comenzamos con la tertulia deportiva. Por eso están ustedes viendo a Paco Gómez, Y ahora inmediatamente verán a José Antonio González. A ellos dos les damos la bienvenida a esta tertulia deportiva de este lunes 8 de noviembre. Y no tenemos buenas noticias con las que comenzar el mes, con las que acabar el año. El Elche Club de Fútbol está en zona de descenso. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. José Antonio, buenos días. Muy buenos días. El partido contra el Mallorca... Pues no acabó con victoria. Se presentó como un ultimátum a, al entrenador. ¿Y cómo ha terminado? ¿Qué va a pasar con Escribá y qué va a pasar a partir de ahora? el bueno, Elche en zona de descenso. Lo primero que hay que decir es que yo creo que no se presentó como un ultimátum a Escribá. Lo que sí la es cierto. La afición no era lo que pedían. No que si no había buenos resultados el entrenador debería irse. No, que yo sepa la afición no ha pedido eso, porque ¿dónde, habéis sido vosotros? ¿dónde está eh, <risa> el plebiscito y dónde está la, la, no sé, la manifestación donde ello sucedió? No, lo que pasa es que muchas veces y más ahora con las redes sociales, eh, pues hay eh, mucha rumorología, ¿no? Y hay aficionados eh, pues que dicen, bueno, así no vamos, esto hay que darle un cambio brusco y tal, pero eso es una... Creo, ¿eh? sinceramente, una minoría. Para mí, eh, Fran Escribá, no digo que no esté en entredicho porque cualquier entrenador, por mucho que haya logrado logros importantes en el club, y Fran escriba los ha logrado, eh, si los resultados no van, está en entredicho. Pero yo, sinceramente, creo que Fran escriba eh, eh, ayer no se jugaba el puesto. Es la, la sensación que yo tengo. No. Eh, dicho esto, porque además ves que ayer estuvo a un segundo de ganar el partido. Eso cuando un equipo en primera división está a punto de ganar un partido es que es un equipo que sigue estando vivo, que compite, que tiene alma, que comete fallos, garrafales, sí. Sí, porque eh, no olvidemos que el Elche es el Elche, es un equipo, es un pez pequeño en una pecera muy grande y tiene en uno de los presupuestos, el tercero más bajo de la competición. Pero yo sinceramente creo que sería ahora mismo un error cambiar de entrenador. Primero porque veo a Fran Escribá capacitado perfectamente para solucionar esto. Es cierto que llevamos ya un tercio de competición, eh, pero yo lo veo. Y el año pasado recuerdo que el propietario tuvo muchísima más paciencia que ahora. Bueno, que ahora, no estoy diciendo que no la tenga. El año pasado aguantó cuatro meses sin ganar al Elche a Jorge Almirón. Entonces inquilino del banquillo. Ya la llevamos un mes sin ganar. Con todo esto, quiero decir que para mí es un debate mmm, que no es mayorista, que para mí es minorista. ¿Que ahora que hemos entrado en descenso eh, puede aumentar los decibelios? Sí, pero yo creo que si hacemos una encuesta me da la sensación de que más del 50%, creo, eh, desde uh -huh. mi punto de vista, mucho más del 50% está por la labor de mantener a Escriba. Dicho esto, él dijo ayer, cuando le preguntamos en la sala de prensa, que él eh, no entendía este debate y que le parecía triste, pero que si él entendía que era el problema, se marchaba. Y entiende que ahora mismo no es el problema como en muchas ocasiones ha sucedido, él siempre ha sido la solución. Dicho esto, yo creo ya. que hay plantilla y entrenador suficiente como para tener paciencia y salir adelante. Pero, Otra cosa es que uh -huh. llegue el propietario y no tenga la paciencia del año pasado claro, y lo despida. No, lo despida. Claro. La cuestión es precisamente para eso estáis vosotros, para, para ver si es el momento o no de cambiar a, a Escriba, Fran Escriba. Paco dice que no. Tú, José Antonio, ¿qué dices? Yo creo que tampoco Vaya, hay que dar de acuerdo, un cambio de en, el, no hemos hablado, ¿eh? en el banquillo porque bueno, es verdad que ahora el equipo está atravesando el peor momento de la temporada, ya son cinco jornadas consecutivas sin ganar, y es cierto, como ha dicho Paco, ayer el Elche compitió, es verdad que volvió a dejar luces y sombras, era un partido importantísimo porque eh, según se habían dado además los resultados de la jornada con las victorias de los rivales directos del Cádiz y del Alavés, el Elche empezó el partido en zona de descenso, y yo creo, respecto a Fran Escribá que por ejemplo en el planteamiento inicial a mí me gustó, optó por eh, dar un cambio en la portería Fue por primera eh, eso, vez esta temporada Esa fue precisamente titular... la decisión más importante del partido. Edgar porque Badía. Porque Edgar Badía eh, tuvo un acierto al principio, pero el, ulti, el, el gol del empate... No, no estuvo acertado al final. Con, eh, pero fue no, un error de, del portero, ¿no? Y yo lo repartiría al 50%. Ah. Del portero y de los defensas. No puede ser que en el minuto 95, última jugada del partido, con toda la defensa del ECHI y todos los defensas del mundo, remate un tío solo. Vale, Edgar Badía no mide bien y no llega. Pero es que remata solo, no hay nadie que salte con él y le incomode. Por tanto, yo repartiría los errores para el portero y para toda la defensa. No puede ser que suceda lo que suceda. Pues aún yo. se agrava más. Y, eh, José Antonio, Paco dice que la defensa tuvo eh, eh, la culpa. ¿Qué pasa con la defensa? ¿Escribá sigue sin saber tocar la tecla de la defensa? No creo que sea un problema de Escribá, pero sí que es verdad que en este bache que está atravesando el equipo, el Elche ha perdido con por completo la fiabilidad defensiva que había demostrado a principio de campeonato. Pero la responsabilidad del no entrenador que, siempre, sí, ¿no? Sí, pero los que juegan son los jugadores. No eh. sé hasta ya, que pero el no entrenador tendrá mucha responsabilidad en la táctica, en poner al equipo, en el giro a este o al otro. Pero el que, un gol, pero, pero el el que falla un gol, o el que falla un gol, o el que falla ayer no es el entrenador. El entrenador dicho... ayer no remata vale. ni despeja. Pero habéis dicho en un montón de tertulias que hay buenos jugadores que se han hecho buenos fichajes. Eso no significa eh, tener un buen equipo. Hay buenos jugadores, pero no es un buen equipo. Hay buenas individualidades, todavía no juegan como bloque. Hay, ayer hay, un, hay una gran individualidad, que es Lucas Bolle, que él solito casi te gana el partido. Pero eso no es que jueguen como bloque. A este Elche le sigue faltando... Pues entonces el problema es el entrenador, que Porque no entre... sabe... A, eh, eh... Que el entrenador no le ha sacado rendimiento, o el rendimiento que todos esperamos por nombres, es cierto. Esa responsabilidad es suya, pero él ni marca goles ni los defiende. Esa responsabilidad, desde mi punto de vista, ¿eh? ojo, no es suya. De todas formas, igual tenemos que lo ver y pensar que a lo mejor hay jugadores con mucho nombre que pensamos que iba a dar a un gran nivel y no lo están dando. Eso no es responsabilidad del entrenador. Hay un tal Pastore que ayer a mí me dejó bastante más decepcionado que contento, porque ya lleva dos titulares consecutivas. Y a mí no me acaba de convencer. Más allá de que no juegue en su sitio, juegue tirado a banda. Es un jugador que va con otro ritmo a la primera división y que apenas mete pierna. Si nos ponemos así, podemos hablar de Benedetto, el otro fichaje estrella, que también ha ido de más a menos. ¿Eso es culpa del entrenador? Hombre, te puedo dar la razón en que sí y no. Pero tiene jugadores <coughs> suficientes para sentarlo en el banquillo y colocar y lo, a otros. No, no, y los ha sentado. Y Pastore está empezando a ser titular ahora por aclamación popular. Pero es que lo pones... Y no te está dando soluciones. Benedetto empieza siendo titular, tuvo dos partidos buenos, marcó dos goles, pero ha ido a menos. Quiero decir que yo creo que hay que repartir las responsabilidades. Y al entrenador es el principal responsable, porque es el capitán de la nave. Pero, cuidado, el fallo de ayer no es del entrenador, es del portero y de los jugadores. Y hay cosas que... Pero el portero que puso no era el pero, titular. Pero, pero entonces, entonces qué estamos? Le pedimos a Escribá que ponga a Edgar Badía. ¿Y ahora que falla es culpa de Fran Escribá? No, hombre, no. ¿Será culpa de Edgar Badía o será cierto de Edgar Badía sus paradas? Quiero decir, si le pedimos al entrenador que ponga a Pastora y a Edgar Badía y cuando los pone no nos encaja tampoco, el problema es Fran Escribá. No, el portero es que a lo mejor nos han vendido que hay jugadores que tienen este nivel top y no tienen este nivel top. A eso me refiero. Sí, yo decía que el planteamiento inicial me gustó, con Edgar Badía en portería, creo que movió muy poquitas piezas, después en ese cambio en la portería, además eh, movió lo que eran cambios obligados porque Livelton Palacios eh, por molestias se quedó sin viajar, por ejemplo, tuvo que entrar ahí Antonio Barragán. No me gustó la posición de Pastore, que jugó tirado a la banda, no tuvo una buena actuación el futbolista argentino y después creo y así lo comentamos durante el partido que al Elche le faltó fútbol en el centro del campo que Pastore en esa posición tirada a la banda apenas entró en juego Fidel tampoco tuvo su día y, y creo que ahí Gerard Gumbau y Omar Mascarel estamos viendo que cuando juegan juntos la en el centro del campo falta los... fútbol, era un partido muy importante creo que a mí la primera parte no me gustó demasiado, en el minuto 5 el Mallorca se podría haber adelantado en el marcador de no ser por una muy buena parada de Edgar Badía y creo que el Elche fue a chispazos, es verdad que en esos primeros 45 minutos tuvo dos eh, buenas oportunidades en las botas de Lucas Pérez que está últimamente muy fallón pero muy poquito más en general fue un partido muy igualado con muy poquitas ocasiones y, y todo vino a partir de, de la primera hora de juego ¿no? ya en la segunda parte eh, con ese primer gran gol de Lucas Boyé que lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos además eh, otra vez como Juan Palomo el mismo robó la pelota a uno de los defensas rivales y terminó definiendo viniendo a las mil maravillas, lo que pasa que la alegría duró muy poco, porque Josema, que acababa de entrar al terreno de juego, hizo un penalti muy riguroso, pero en una acción totalmente evitable, en la que llega tarde, hay contacto con el rival, bueno, eh, la pena máxima es rigurosa, pero creo que ahí Josema se equivoca al ir con tanto ímpetu, empató el Mallorca en esa acción, y poco después de nuevo fue Lucas Boye, en el que en una buena jugada con Johan Mojica volvió a poner el, el 1-2. Luego es verdad que, y podemos hablar de lo que fueron los cambios ya sobre todo en la recta final... Eh, los tengo aquí apuntados, por ejemplo en el minuto 80 entró el Pipa Benedetto, se fue Lucas Pérez, delantero por delantero y en el 86 es verdad que Fran Escribá, y yo creo que aquí lo conocemos bien y que nos tiene bastante habituado a este tipo de cambios, entró un central Diego González, quitó a Mascarell y después entró Iván Marcone que tampoco tuvo buenos minutos ayer se demostró eh, por qué está contando con tan poca participación esta temporada, porque al argentino eh, les cuesta muchísimo ayer tuvo dos jugadas seguidas en las que perdió la pelota y prácticamente restó más que sumó. Un Iván Marcone que entró por Lucas Boye, que ahora mismo es un jugador, como ha explicado antes Paco... ...capital y que por mucho que quedas en cuatro minutos más el descuento... ...Lucas Boyer, salvo que tenga algún tipo de problema... ...no lo puedes quitar del campo. Es decir, que el Elche terminó el partido con muchos defensas... ...y eso no quiere decir, aunque tu resultado eh, te sea favorable... ...que el partido vayas a terminar ganándolo. Con tanto central, con Diego González, de eh, Antonio Barragán... Eh, ...también eh, José Masánchez, eh, Enzo Rocco, Pedro Vigas pues al final, según dijo luego Fran Escriba, después del partido en una acción de mala suerte en ese último córner, acabas encajando el gol. Yo creo que ahí Edgar Badía falla porque es un portero con muchísima personalidad, era la última jugada del partido y dijo está hay que despejarla como sea y salgo con todo pero es verdad que el catalán ahí midió mal y desgraciadamente pues se escapan dos puntos que eran importantísimos sobre todo para dar tranquilidad porque con esa victoria leche se hubiese mantenido fuera de los puestos de descenso pero yo creo que sí que es preocupante sobre todo que el equipo ha perdido la, uh -huh. la fiabilidad defensiva porque está encajando gol y por errores individuales en defensa Que, que ahí escriba, pues yo creo que poco puede hacer. Bueno, después de oír la crónica de José Antonio, muy bien resumida, José Antonio, eh, fue simplemente mala suerte. A ver, tú, hay gente que lo llama mala suerte y hay gente que lo llama eh, fallos eh, individuales o falta de calidad o de talento. Yo creo que la, las dos opiniones tienen razón. En el fútbol el componente suerte existe, pero es lo que te decía antes. Yo a escriba le puedo achacar eh, muchos debes o algunos debes importantes, elegir la alineación, el sistema táctico, no acertar o acertar con los cambios, pero Fran no tiene culpa de los errores individuales, de que Enzo Rocco, un defensa internacional, cometa dos errores groseros y nos cuesten puntos. Lo mismo con Kiko Casilla, lo mismo con Edgar Badía ayer, o la defensa, lo mismo con Josema, mm. que hace un penalti evitable. o sea Ahí el entrenador no juega, pero es el máximo responsable de todo ello. Yo creo que el, el equipo se le puede sacar, se le puede exprimir más Pero creo que estamos confundiendo el tocino con la velocidad. Creo que el haber vendido, que tenemos una gran plantilla, la mejor de los últimos uh -huh. años y tal, nos ha hecho creernos más de lo que somos. Y las expectativas se han puesto demasiado altas. El Elche, si lo miramos por presupuesto, está exactamente en el puesto de su presupuesto. Tercero por la cola. Sí, pero había optimismo con los fichajes. Y, y yo sigo siendo optimista. Yo sigo pensando, si tú a mí me preguntas, ¿la solución es echar a escriba? No. Para mí ahora no. Ahora, si hubiese visto un equipo sin alma, que se arrastra por el campo, que lleva varias semanas sin eh, mm. ofrecernos nada, pero es que ayer estuvo a esto de ganar en yeah. Mallorca, un campo en el que solo ha ganado un equipo, o Entonces, un equipo que está a esto de ganar, aún con las carencias y no jugando bien, eh, faltándole fútbol, estuvo a esto de ganar. Eso es que el equipo está vivo, mm -hmm. tiene, tiene algo. Entonces, yo ahora mismo, insisto, el año pasado... A, Su predecesor le dieron cuatro meses, 16 partidos, hasta que lo echaron. Aquí llevamos cinco. Bien, eh, ev ah. es evidente que, que no es la misma situación. Porque, ¿en qué momento se encuentra ahora Lech, si Estamos en zona de descenso, pero ¿qué le queda? A ver, estamos en zona de descenso, pero estamos con los mismos puntos que el que se salva. Es decir, no es tan dramático. Además, los dos últimos, Levante y Getafe, que perdieron, eh, están ya a una cierta distancia, cinco puntos. Es decir, que hay desde las tres plazas dos, no digo ya que están hundidos, pero lo tienen difícil. Y estamos en el primer tercio de competición, quedan dos tercios. Estamos en la jornada 13 y hay que ir hasta la 38. Es decir, que queda todavía más de la mitad, mucho más de la mitad. ¿Esto es corregible? Sí. Con Escribá hemos asistido al último año de primera con Escribá, temporada 14-15. El Elche terminó la primera vuelta y en vez de la jornada 13, la jornada 19 acabó colista con unos problemas económicos muy graves porque llevaban meses sin cobrar. Y el Eche se salvó faltando tres jornadas con Escribá. Y un equipo yo creo que peor, peor que el que tenemos. Escribá no se cansa de repetir que él está convencido de que van a quedar entre el 10 y el 15. Y que se... ¿Cuándo y... dijo eso? Esta semana. ¿Antes del partido del Mallorca? Antes del partido. ¿Qué diría ahora? Lo mismo. Uh -huh. Lo mismo. Y además ha repetido en varias ocasiones que su equipo en la segunda vuelta lo va a hacer mucho mejor. Por pura lógica, porque los nuevos fichajes se irán adaptando, porque ya se conocen más, porque el sistema es ya más reconocible. Todo eso alguien dirá, sí, bueno, son frases para quedar bien. No, él las ha cumplido en las temporadas que ha estado aquí. ¿Que va a volver a suceder esto? No lo sabemos. Nos, no podemos jugar a, a adivinar el futuro. Pero ahora mismo, yo creo que Escribá es el que mejor conoce esta plantilla. Veo que los futbolistas están implicados. Ayer, cuando terminó el partido, hablábamos con Josan en zona mixta uh -huh. y Josan no es precisamente un hombre que esté muy contento con escriba porque está jugando muy poco y llevaba tres partidos sin jugar un minuto ayer salió los últimos los últimos 25 minutos y decía estáis con el entrenador dice totalmente y te lo, dice lo un, defendió lo defendió totalmente lo dice un jugador que no es precisamente de los que está jugando entonces yo sé que puede parecer claro esto públicamente lo dicen depende hay jugadores que cuando tú les preguntas eso si no están convencidos te, te zigzaguean te regatean no contestan José no se lo pensó. Dice, por supuesto, claro que estamos con él y, y esto lo vamos a sacar adelante. Y conociendo a José en un tío que se nota que va de cara, que no se piensa las cosas. Entonces, yo veo, aquí la clave es que el jugador esté con el entrenador. Si el, si el jugador no está con el entrenador, el entrenador va a durar nada. Pero yo veo que el jugador está con el entrenador. Entonces, y al entrenador lo conozco y sé la, la capacidad que tiene. Entonces, yo creo que ahora mismo sigue siendo la solución Faren Escriba. Otra cosa es que dentro de dos semanas te tenga que decir lo contrario porque viene aquí el Betis y nos da un repaso solemne y vamos a Pamplona y nos crujen por todos lados. Entonces te diré, Ros, lo que pensaba ya no lo pienso. Pero ahora mismo <risas> yo veo que un cambio mmm, no va a mejorar. Y hemos visto ejemplos, en el Getafe un cambio no ha mejorado, Pero en vosotros, el Levante un cambio vale, no ha mejorado. Vale, eh, eh, Tú dices que hay que darle más tiempo a Escriba para que encaje más este equipo. José Antonio. no es para que encaje, falta una victoria, dicho. a veces es una victoria, que ayer hubiera ganado y el equipo se viene arriba y confía y esto lo cambia todo, en fútbol un partido lo cambia todo, con la misma táctica, los mismos jugadores, los mismos mm. fallos y los mismos aciertos y esa victoria no se acaba de dar y ayer estuvo a punto, yo creo que falta una victoria para que los futbolistas No les pese ya no les queme el balón en los pies. Ya, eh, que, no, eh, se, este, que se liberen, decir, que se liberen. Sí, de esta mala racha, podemos decir que de está en mala racha el, el equipo. Bien, el próximo rival, lo ha dicho Paco, es el Betis, por lo que ha dicho. El Betis. Eh, eh, pero después del partido de Mallorca, ¿con qué equipo cuenta? ¿Hubo lesiones? ¿Hay bajas? ¿Hay... Eh, convocatorias de otras selecciones ¿Qué, qué, ¿qué le va a pasar a Escriba para enfrentarse ante el Betis? Pues el parón que en lo deportivo no le viene muy bien porque los jugadores yo creo que desean jugar cuanto antes, sobre todo para quitarse la espina del partido de ayer y, y revertir esta mala situación, sí que le va a venir bien para recuperar a los futbolistas tocados que no pudieron participar ayer en Mallorca eh, Pablo Piatti, por ejemplo, está ya prácticamente recuperado de una pequeña lesión que le ha tenido fuera en las últimas jornadas, eh, ayer tampoco participó el Iberton Palacios por unas molestias Tete Morente por un problema en el tobillo también se quedó fuera y el pues si que volverá estás hablando, seguro... Estás hablando de grandes jugadores Sí, tres futbolistas que, que son importantes ¿no? dentro de esa plantilla y Raúl Guti que, que no pudo participar ayer por sanción. Respecto a los jugadores internacionales que yo creo que esto no beneficia mucho al equipo porque se está demostrando, ya llevamos eh, tres parones esta temporada y los jugadores ya no vuelven igual, por ejemplo el colombiano Johan Mojica que se marchará Con su selección. La parte buena en esta ventana es que solo hay dos encuentros y van a tener más tiempo para regresar a tierras ilicitanas y preparar el partido ante el Real Betis. Y el otro es en Zorroco, que se va a marchar con Chile. Así que, partido importantísimo el del domingo 21 de noviembre en el Martínez Valero ante un Betis que viene de perder el derby sevillano ayer, 0-2 en casa contra el Sevilla y ese partido contra el Elche será a las seis y media así que vamos a ver si ahí el equipo licitano puede revertir la mala dinámica porque la siguiente salida será el Sadar, eh, un campo que no es muy amigo del Elche así que ante uno Asura, que es un equipo que está compitiendo muy bien esta temporada es un calendario ahora complicado para el Elche que está obligado a reaccionar ¿Calendario complicado? ¿Estás de acuerdo con José Antonio? Bueno, es que yo creo que el calendario es complicado es el, desde, desde el, la jornada el, 1 el a la 38. ¿Qué es partido verdad. es asequible, fácil bueno, o sencillo? Bueno, sus rivales directos. Pero no son, partidos, mmm, bueno, no son partidos fáciles, al contrario, eh, son partidos muy difíciles y lo hemos visto. Eh, contra el Español no pasó del empate, contra el Rayo perdió, contra el Alavés directísimo rival perdió. Ayer contra el Mallorca, recién ascendido, rival directo tuvo la victoria en la mano y le empataron en el 95, bueno, eso es un accidente que te puede pasar a ti al contrario, en otro partido. Pero está claro, ¿qué partido hay? Asequible, ninguno. Es que desde la jornada 1 a la 38, ahora es Betis y Osasuna, pero es que luego será el Barça y el Valencia. Sí, luego es Valencia y Barça. ese Suena más complicado, ¿verdad? Mm. Bet <risa> Betis y Osasuna suenan complicados, pero es que luego es... Valencia y Barça. Bueno, el Barça no está en su mejor momento, ¿no? Ya, pero verás tú como cuando lo pillemos la segunda semana de diciembre con el nuevo entrenador Xavi, eh, pues ya habrá reaccionado y ya no será el Barça. El Barça que tú dices ese sería el ideal, jugar mañana. Claro. Porque está atontado. Hundido. Está... Pero no, no vamos a jugar mañana contra ellos. Vamos a jugar dentro de un mes. Pues no vamos a tener suerte. Paco... Oh, sí. <risa> eh, pero. Bueno, esperemos, esperemos. esperemos. Eh, Paco, eh... El, en, el, eh, ¿En a todo gol? Sí. eso no, no sabía ya qué programa era. ¿Quiénes eh, tantos? todos es Demasiados. ¿En a todo gol ¿con quién, eh, con quién vas a contar? Pues hoy contaremos con Edgar Badía, el ah. portero del Elche Club de Fútbol, que si no recuerdo mal no ha dado una entrevista en toda la temporada. Va a ser la, la primera, un Edgar Badía que es un chico que le, que le gusta dar la cara y hoy, hoy va a estar. Y además yo creo que es doble noticia, una porque volvió a la portería. Eh, y porque además, mm, gracias a dos magníficas intervenciones, mantuvo al equipo firme. Volvió a ser ese portero milagro que da puntos, pero es cierto que luego en la última jugada no midió bien y no estuvo acertado. Bueno, pues hoy hablaremos con él en, en A Todo Gol. Esta noche a las 10 y cuarto en A Todo Gol. A las 10 y cuarto. Y José Antonio, ¿la afición cómo está? Pues la afición se quedó ayer bastante tocada. Yo echando un vistazo a las redes sociales sí que leí mucha crítica hacia Fran Escrivá. <ríe> Pero bueno, eh, tampoco... Es normal también cuando el partido finaliza que... Eh, mi, yo estampé el micrófono en la cabina y me imagino que los aficionados <risas> viéndolo en la tele y tal, se pondrían... Pero es cierto que con pasan los días, las horas y los días la gente se va serenando. Si tú haces una encuesta ayer, seguramente pedías la cabeza de Griba. Si tú la haces hoy se lo estarán pensando. Y si la haces mañana seguramente te dicen, no, no, Griba va a sacar esto adelante. Esto es así. El fútbol... Eh, al principio somos muy viscerales pero luego se te va pasando Pues menos mal que tenías a Paco alejado José Antonio, imagínatelo sí. aquí que hubiera estampado Yo me acuerdo y de verlo en directo Paco te acordarás cuando sí. la temporada pasada empató el Valladolid aquí en el Martínez Valero aquel gol de córner, el Valladolid sin hacer nada y empató, era un partido importantísimo para la salvación y sí que tiraste el boli bueno, Madre pues, mía, quedamos? no lo parece, parece el hombre tranquilo sí, ¿eh? sí, no, no, no. Es que... Las apariencias se engaña. Eh, sí, pues porque uno también tiene su corazoncito y su emoción y al final, y uno se enfada mucho. por mucho que intentes estar tranquilo, llega el de ayer, ya te digo, cuando empate. Es que yo me veía ganando, o sea, yo creo que como toda la afición mm. nos veíamos ganando, era el minuto 95. Pues tenéis mucha fe en este equipo de fútbol y en escribá, así que eh, supongo que habrá días de victoria y de gloria. Debe haberlos, debe haberlos, <ríe> más nos vale. Bien, pues muchísimas gracias Paco, Atiros. gracias José Antonio, gracias. ya saben ustedes que en a todo gol tendremos imágenes, comentarios y la entrevista con Edgar Badía y Paco Gómez del partido que disputó el Elche contra el Mallorca y que no pudo ganar, y eso que lo tuvo en la palma de sus, de sus manos. Y ahora, después de esta tertulia deportiva, comenzamos ya nuestra ronda de noticias, pero eso será dentro de unos minutos, o más bien segundos.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 Pues Después de la tertulia deportiva, cuando pasa un minuto de las diez y media, encaramos la recta final con la ronda de noticias. Y antes de que baje nuestra compañera Marga García para darnos un repaso de la actualidad y hablarnos de las previsiones informativas, nos centramos en una de las previsiones porque de hoy, de hoy lunes, porque a las once... En el Hospital General se ha convocado una movilización por parte de la plantilla de limpieza del hospital para defender, aseguran, un servicio de calidad. Para hablar, precisamente, de estas protestas eh, producidas por eh, los cambios que quiere introducir o que ha introducido la nueva empresa judicataria que han provocado precisamente las protestas de las trabajadoras porque acusan a la empresa de haber reducido personal y no cubrir las bajas por enfermedad o vacaciones, lo que supone un sobreesfuerzo para los trabajadores y una merma en la calidad del servicio que se presta, pues queremos hablar con la secretaria del Comité de Empresa, Maribel Pastor, de lo que hay detrás de las movilizaciones. Muy buenos días Maribel. Ahora, muy buenos días, soy Mari. A las 11 os manifestáis, os concentráis ante la, el Hospital General. Va a ser una concentración, una manifestación, eh, esta movilización. Va a ser la primera de muchas. Va a ser una concentración, va a ser la primera de muchas hasta que esto se solucione. Esto ya lo veíamos venir, ya que ya nos manifestamos cuando, cuando los pliegos de condiciones salieron, cuando Conseguir ya los sacó porque veíamos que no había mínimos y cuando en un pliego de condiciones no hay mínimo, pues al final eh, se lo lleva el mejor postor. Y entonces pues eso es lo que pensamos que, que ha pasado, visto lo visto, lo que ha venido después cuando la empresa ferroviaria se ha hecho cargo de la limpieza del Hospital General de Elche. Estamos hablando de una nueva adjudicataria que entró en vigor, la nueva contrata fue en agosto de este año, el día 1 de agosto. En 15 días, o sea, el día 15 de julio se nos comunica que el día 1 se cambia la empresa. Pero eh, sí o sí. Entró en plenas vacaciones, esto fue un caos, pero bueno, se llevó como se llevó. Sabíamos que esto iba a ser así hasta que llegara octubre y tenía las vacaciones, pero bueno, no, en las reuniones que hemos tenido la empresa nos comunica que, que ellos vienen con unas horas que han ofertado y que tienen que llegar... Que tienen que hacer esas horas y que les sobra un 10% de la plantilla, pero nada más entrar de sobra un 10% de la plantilla. Por lo tanto, hace o tira gente a la calle o hace remodelaciones. Las remodelaciones es suprimir puestos de trabajo, repartirlo entre todos los trabajadores y no cubrir nada, bueno, salvo algo que no le quede más remedio de cubrir, no, no puede dejar cosas sin, al cero de cubrir pero esa ha sido, esa ha sido la, la política con la que ha venido la nueva empresa. No, no pude eh, tampoco, bueno, lo que estábamos comentando. Claro. Eh, eh, la nueva empresa les ha dicho a ustedes que un 10% de la plantilla la tiene que reducir, pero esto no se ha traducido en despidos, por lo que usted ha dicho, la alternativa es remodelar las jornadas de trabajo, quizá. ¿Cómo lo ha no, hecho? Eh, eh, no, lo, lo que ha hecho es Como no hay mucha gente de baja, nosotros somos una plantilla que a nivel músculo cuando ya llegamos a una edad, suele haber un gran número de personal de baja. Sinceramente es así porque es un trabajo físico y son muchos años y son muchas horas. Entonces, lo que ha hecho es eh, no cubrir bajas ninguna. Si tenemos 27, 30 bajas no se cubren. Y, y claro, al no cubrir bajas, esos puestos que están de baja los ha repartido tanto bajas como, como las jubilaciones que hemos tenido dos en agosto, y tampoco se han cubierto, pero es que esperamos cinco el año que viene y nos comunica ya de antemano que no las piensa cubrir. Entonces, al final, ¿quién va a limpiar el Hospital General de Elche? ¿Y la que Clar? Claro, esto viene precisamente cuando están lloviendo los homenajes también al personal de limpieza, por cómo se comportaron durante la pandemia. ¿Esto duele? Duele mucho, duele mucho porque aquí eh, nosotros también hemos llorado mucho y hemos estado al pie del cañón porque si ha entrado un médico o una enfermera a una habitación con una persona con COVID o con una persona, bueno, eh, pues también ha entrado limpieza. Y, y a limpieza se le ha exigido mm, mucho porque cualquier manivela, cualquier punto de luz, cualquier, eh, ahí ya está, venga, también es cierto Que, que se nos dio apoyo por parte del hospital y se nos, y se nos vamos, se, se nos contrató, se contrató a gente para que todo fuera, la, la limpieza fuera lo máximo posible, pero que nosotras hemos estado ahí, pero como la que más. Y esto duele, duele mucho. ¿Y cómo están las negociaciones con la empresa? ¿Rotas, por lo que veo, eh, ya que ustedes han ido a las concentraciones? Hoy lunes empiezan. ¿Y qué esperan? Bueno, pero esperamos que eche el paso atrás y que vuelva a colocar a, a, a, a los puestos que ha suprimido, los vuelva a, a, a poner en su sitio y que, cada, y que vuelvan las personas. A, a ver, eh, eh, por ejemplo, ha suprimido en, en los anexos ha repartido trabajo cuando en los anexos suelen ser personas que tienen problemas, tienen, eh, se les ha colocado aquí porque es un sitio un poco más leve, tiene problemas de movilidad o tienen problemas y se les ha dado los anexos, pues las ha cargado con más trabajo puesto que ha suprimido gente de los anexos. Luego, cristalero, si había uno, luego ya hay e, otro, uno no, uno, solamente una persona y ha cargado muchísimo de trabajo y lo que queremos es que volvamos a lo que había antes. Que era como nosotros pensamos que se puede limpiar y puede tener una calidad. Es que ahora mismo no solamente nosotras o nosotros todos, el personal de limpieza, eh, estamos ahogados de trabajo, sino que la limpieza no se puede hacer igual. Es imposible. Si yo tengo una habitación que antes la eh, podía hacer en, en 20 minutos y ahora me dicen que la tengo que hacer en 10, es imposible que yo esa habitación la pueda hacer igual, pueda tener la misma calidad de limpieza. ¿Y qué recorrido van a tener estas protestas? ¿Se van a conformar concentrándose ante el hospital o van a llegar a la consellería? Porque usted ha comenzado hablando del pliego de condiciones. ¿Responsabiliza a la consellería de Sanidad de estas situaciones? Pues sí, porque si el pliego de condiciones hubiera venido con, un, con unos mínimos, eh, garantizados, la empresa que entra eh, no hubiera ido por debajo de esos mínimos. Por lo tanto, si viene la empresa por debajo de esos mínimos, lo que la empresa no viene es a perder dinero. O sea, viene, todas las empresas vienen a ganar. ¿Y a costa de quién? Pues ya sabíamos de quién iba a ser. A costa del personal. De ¿Cuál es la plantilla del servicio de limpieza del Hospital General? ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de unas 145 personas eh, y los centros de salud también están en las mismas condiciones. Lo que pasa es que los centros de salud tienen su propio sindicato, su propio delegado, pero están en las mismas condiciones. ¿Pero las trabajadoras del centro de salud también se van a concentrar hoy ante el hospital? ¿También secundan estas protestas convocadas por ustedes? De momento no, pero vamos, sí que esperamos que venga alguna compañera, porque si esto sigue así vamos a llamarlas y si tiene que tenemos que seguir más adelante queremos ir todos eh, todo el grupo lo que es Centro de salud y y, y hospital de Elche eso es una el área de y sí, para toda junta viene toda la misma la misma concesión y viene la misma empresa por lo tanto creo que cuanto mejor nos apoyemos todas, mejor y, y también decir que que la casa también ha, ha notado la merma de, de de limpieza o sea y también hay gente que está apoyándonos y que quiere que esto se solucione porque no, no, esto no puede seguir así, ni por nosotras, ni por la casa, ni por el hospital ni por los pacientes no podemos garantizar la calidad de limpieza de este hospital Eso es duro ¿Por qué? ¿De qué forma se ha resentido el servicio? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué, qué es lo que no se está cubriendo? Pues a ver Las plantas normalmente las ha dejado igual. De, de urgencia se ha quitado una persona. Urgencia, hubo una ampliación? Que habían tres personas, eran dos, pues hubo una ampliación, una persona más, porque se amplió urgencia, y hay una persona menos. Luego ha repartido eh, los anexos, ha quitado en cada anexo una persona, eh, ha repartido lo que es, ya no hay dos hombres, hay uno. La, la máquina de brillo está un, eh, no hay. El, el, la, la máquina que friega los pasillos de la UIAE, que esa funciona al, al mínimo. Mm, eh, lo que es, es el mental que antes había persona, una media persona, tampoco la ha quitado. Hay una persona solo. Todos los vestuarios los ha juntado. Ah, mantenimiento y mi y, y archivo estaría una persona también tampoco. Todo eso está repartido. Bueno, pues esperemos que se solucione, Maribel. La glorieta. Ah, perdone. Maribel Pastor, pues esperemos que vaya todo mejor y que mejoren ustedes sus condiciones para así garantizar, como reclaman hoy, desde hoy, Un servicio de calidad. Las concentraciones eran ante la puerta del hospital hoy lunes a las 11 de la mañana. ¿Las siguientes ya tienen fecha? Pues, eh, va a ser hoy, eh, no, de momento van a ser todos los días hasta que decidamos o oh, la empresa eh, negocie con nosotros o pues, negocio, simplemente eche, reparta el trabajo como, como debe o hasta que decidamos ir un paso más y, y entonces hacer ir a aún más protestas mayores. De momento salimos todos los días, en lo que es el almuerzo y en la merienda. Pues saber es dónde sale la negociación. Pues suerte, Maribel pastor, secretaria del Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del Área 16, que esto es el Departamento de Salud, ¿no? Del Hospital General. Sí, del Hospital General y de los centros de salud, y todo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Romario.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 477-09-15-13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 Pues quedan 15 minutos para llegar a las 11 en punto y ahora sí, seguimos con esa ronda de noticias porque ya tenemos aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal el fin de semana? Fue intenso con la gala del Fester, con ese mmm, concierto benéfico a FAE, con más galas, incluso Teleelche ganó un premio por parte de la patronal de AESEC por nuestros 33 años de funcionamiento, <risa> nuestra gran trayectoria profesional como televisión local. Sí, pues eh, como tú dices, un fin de semana muy intenso con ese premio, con esos premios AISEC, entre ellos a esta casa Telec por su trayectoria empresarial, con esa gala del eh, FESTER, bueno, pues una especie de, bueno, para eh, a dar cuenta de que, bueno, que la cosa va pasando poco a poco, que la, la situación vivos. sanitaria <risa> está muchísimo mejor y que bueno, a ver si ya de cara al año que viene, pues ya parece que puedan retomarse las fiestas, y también, bueno, pues con ese concierto homenaje también en el Gran Teatro, así que bueno, pues un fin de semana, como dices, con muchos actos, que también nos gusta sí, mucho por ahí. Claro, claro, además el eslogan de la Gala del Fester me encantó, volver a empezar, parece que empezamos todo una nueva etapa, y eso con eh, una ilusión más retomada, aunque evidentemente los problemas siguen produciéndose. Le acabamos de entrevistar a la secretaria del Comité de Presa del Servicio de Limpieza, que por culpa de la nueva adjudicataria se están realizando recortes en las jornadas o sobrecarga de trabajo porque se están eliminando puestos de trabajo, lo que supone cargar de trabajo al personal en estos momentos. Y eso ha enfadado desde el pasado mes de agosto, cuando entró la nueva adjudicataria, estos cambios no gustan. Ha enfadado a los trabajadores que han decidido pues, salir a la calle a partir de hoy y hasta que encuentren una solución. A las reivindicaciones aseguran que el servicio de limpieza se está viendo eh, reducido o está perdiendo calidad precisamente por esos cambios en, de la nueva adjudicataria. Así que estaremos pendientes de esas concentraciones que empiezan hoy. Además de las concentraciones, Marga, hoy lunes, ¿qué tenemos? Bueno, pues soy el alcalde y el edil de mantenimiento visitan las obras en la calle Mohamed Al-Safra, bueno, pues con esos problemas que había junto a la ladera del río, también la pasarela Vicente Albarrán, bueno, pues el alcalde visita esas obras, además la edil de cultura presenta la película documental Lobster Sub preseleccionada para los premios Goya y además también el presidente de la diputación, eh, Carlos Mazón, bueno, pues estará este mediodía en Elche, en bueno, la reunión con el Rotary Club Elche. Pues esperemos que venga en calidad de presidente de la diputación, porque como venga en calidad de presidente pro provincial del Partido Popular, nos va a dar un mitin eh, electoral, esto está garantizado. Pero supongo que los rotarios no le dejarán y le coserán a preguntas fundamentalmente del centro de congresos a ver si ya hay anuncio porque llevan desde hace meses diciendo tanto uh -huh. Carlos Manzón como el alcalde que en breve se anunciará la nueva pero ubicación pero todavía no, así que bueno, me imagino la... que hablará de ese proyecto, bueno, pues eh, ese proyecto tan esperado para la ciudad estaremos nosotros allí para ver si hay alguna novedad con respecto al centro de congresos, que es una inversión que prometió su antecesor y que él debe a, hacerla ejecutarla y que no, no se quede olvidada en el cajón de los olvidos como muchas otras infraestructuras que por eso tenemos esta semana también ese pleno extraordinario para que todos los olvidos en el, que se han quedado en el cajón de los gobiernos autonómicos y central pues se pongan en marcha sobre todo del, del gobierno central de los presupuestos generales del Estado el pleno que será este miércoles a petición del Partido uh -huh. Popular y bueno pues que se hablará de proyectos que llevan años bueno, prometiéndose como por ejemplo esa finalización de la Ronda Sur. Y esta semana también, diciendo, ya que estamos viendo cómo está despertando nuestro tejido social porque el, los contagios del COVID han bajado, estamos en zone, todavía estamos alejados de la zona de riesgo, eso ha supuesto pues, recuperar muchos eventos y esta semana tendremos el miércoles a la Asociación de Informadores entregando por fin sí. los Datildor que ya se acumulan porque estamos hablando de dos ediciones, dos años. Sí, dos ediciones, pero bueno, vuelve también esa gala de informadores, también será en el Gran Teatro a las ocho y media y bueno, pues nos eh, entregarán, este miércoles nos entregarán, bueno, pues eh, diversos premios que ya había ganado, también desde el año 2019, otro evento que se ha tenido que retrasar, pero gracias a la situación sanitaria puede celebrarse. ¿Te toca entregar premios, a ti, no, galardón? No, no, oh, ¿Este año no te este toca? Este año Marga. no, ya me ha tocado otros años, presentar premiados, entregarlos, pero este año no. Bueno, descansa, Margarita. Eh, pero estarás en la gala, sí. como todos nosotros. Pues, Marga, en cuanto a los eh, contagios, el viernes hubo un ligero repunte, pero seguimos por debajo de los 25. Sí, actualmente son 23 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido ligeramente respecto bueno, a la actualización anterior y mañana bueno, pues tendremos esos últimos datos de la Consellería, a ver si se mantiene o incluso baja y no bueno, sigue aumentando cómo se está viendo en otras comunidades autónomas. Y no sé si han llegado, porque no lo he visto, eh, los datos de la situación de los hospitales. No han llegado. No, todavía estamos... no tenemos esa actualización, pero a partir de la una eh, contaremos toda esa actualización, pero además bueno, pues, eh, esa visita del alcalde y bueno, toda la información que ya estamos eh, preparando también en nuestra web y esta noche... Pues también con Salva Campello... ...todas las imágenes... ...pues como veo que tienes mucho trabajo... ...te dejo Marga... ...porque sigue preparando esa información... ...de la que nos darás cuenta... ...a la una del mediodía... ...aquí en el 101.4 de Tile Radio Marca... ...muchísimas gracias Marga... ...hasta luego Ros... ...hasta luego... ...y ya cerramos esta ronda de noticias... ...lo hacemos con nuestro compañero Vicente Bordonado... ...con la información del tiempo... ...creo que va comenzamos... ...o hemos comenzado... Esta semana con buen tiempo, pero las lluvias, las lluvias siguen muy presentes. Bueno, todo eso nos lo va a contar Vicente Bordonado y lo hará en la información del tiempo. Vicente Bordonado, pues en estos momentos iniciamos su crónica. Primero con el patrocinio. El tiempo en en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai. ...y la vaquería del Camp Delch... De ...y segundo con su crónica... Muy buen día, comenzamos una semana marcada por una relativa inestabilidad atmosférica... ...y es que la borrasca blast sigue sobre el Mediterráneo... ...y entre miércoles y jueves se podría aproximar a nosotros... Hemos tenido una noche de nuevo marcada por el frío, ausencia de nubosidad y de viento en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo. Esto ha hecho que la temperatura bajara bastante aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Terell hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados, mientras que en pedanías como Matola, Algoda o Cusol hemos alcanzado los 3 grados, 5 grados en Derramador, 7 en Valverde, 10 en Torrellano, al igual que en Santa Pola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 ...intervalos de nubosidad, viento flojo de componente marítima a partir de mediodía, de nuevo alcanzaremos 19 grados de máxima mínimas que para esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados y entre miércoles y jueves con la aproximación a nosotros posible aproximación de la borrasca Blas porque hay mucha incertidumbre, eh, se podrían registrar algunas gotas o algunas precipitaciones de carácter débil. Lo que sí que vamos a notar es el descenso de las temperaturas máximas que no van a pasar de los 18 grados y con el viento moderado sensación térmica de frío. A partir del viernes alternancia de nubes y claros y ya para el fin de semana ambiente mucho más soleado.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan tres minutos para comenzar el programa de Rosa Lucas. Entre amigos, nosotros nos vamos con la música de Mónica Naranjo que vuelve otra vez pisando fuerte con su tema Lágrimas de Ángel. Con ese tema ponemos el punto final y ya saben que mañana martes volvemos. Hasta entonces, que sean felices. En trouwens, zo